Hoy me voy a permitir decir unas cuantas palabras y pido disculpas a los Moiseses porque van a ser palabras cristianas. ¿Por qué? Porque el Eterno ha permitido en su inmensa voluntad hablarnos primero con una luz de la luna y no directamente del sol. Eso lo hemos hablado los caballeros en las clases. Y nosotros nos regimos por un calendario romano, por un calendario gregoriano, que es el que todos conocen, calendario solar. Mas sin embargo, el Eterno le habla a su pueblo sobre un calendario lunar. Un calendario en el cual Habib, que es este primer mes, también llamado Nisan, en nuestro calendario, es un calendario lunar. Ahora, yo quiero que que esto sea más una clase para poder interpretar y llegar al fondo de. ¿Qué implicación tiene Yeshua, nuestro m a s í a s en la fiesta de p e s a s para el mundo y para el pueblo de Israel? Qué importante es que entendamos que el Eterno, en su inmensa voluntad, primero fue para Israel en forma de diezmo y después fue para la humanidad. El mensaje completo. Ahora, dentro de su voluntad, Él permitió que la Torah, la palabra, llegara a los cuatro confines de la tierra a través de Jesús. ¿Es correcto? <risa> digo Jesús y ya todo el mundo. <risa> Lo digo. Porque en el pueblo de Israel siempre han habido dos visiones, y a veces hasta más, pero dos visiones fuertes de ver las cosas de la t o r á En su momento, y vamos a ir al contexto d e Yeshua, son dos visiones de ver e interpretar la t o r á Después de los tiempos, eso que pasa en Israel en el momento de la vida de Yeshua pasa a nivel mundial, donde hay una visión judía y hay una visión cristiana. Entonces, cuando decimos una visión en los tiempos de Yeshua, de la interpretación de la Torah, Teníamos dos grandes grupos, que eran los fariseos y los. y los. Y los saduceos. Pero d i g o Jesús, y ahí se queda todo callado. <risa> en los tiempos de Yeshua, la interpretación de la Torah. Era prácticamente de estos dos grandes grupos. Y en el tiempo del segundo templo, habría gran discusión sobre cuándo celebrar Pesach. En el tiempo de Yeshua, habría gran discusión sobre cuándo celebrar Pesach. Porque los Sauceos d tenían una posición. Y los fariseos tenían otra posición o otra interpretación de la t o r á Creo que es mejor, la mejor forma de decirlo. Ahora, en el mundo moderno también hay dos visiones: una visión judía, ya con todo el judaísmo en uno solo, y una visión cristiana de cuándo celebrar La Pascua o Pesach. ¿Cuándo celebrar a Yeshua o a Jesús? Todos entendemos el significado que es toda la fiesta, los que hemos celebrado Pesach. Y los que han celebrado en su casa el peso a lo estamos celebrando, pero yo digo prácticamente en el Ceder, hay simbolismos de los cuales nos habla qué hacer en peso. a Uno, que es los panes sin, sin levadura, y hay que quitar toda la levadura de nuestras casas, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. O es la fiesta que los tiene así. <ríe> la Torah nos habla tanto en Shemot 12 como en v a l l i c r a en Éxodos 12 o en Levítico 23, sobre lo que es la fiesta de Pesa. Nos habla específicamente qué debemos hacer en Pesa. Y lo primero que nos dice es que debemos sacar la levadura totalmente de nuestras casas. Pero no solamente está hablando en lo físico, Él está hablando en lo espiritual. Porque las fiestas son una terapia para nuestras vidas. Las fiestas del Eterno son una terapia que el Eterno usa para. Tocar nuestro corazón, para tocar nuestra Neshama, para inspeccionarnos. Dice que en las tres grandes fiestas, todos los hombres de Israel tenían que subir al templo, tenían que subir a Jerusalén para poder ofrecer una ofrenda delante del Eterno. Y todos sabemos lo que hemos estudiado la fiesta: que para poder ofrecer la ofrenda, la ofrenda tenía que ser i n s p e c c i o n a d a por los c o a n i m por los sacerdotes, y que la ofrenda cumpliera todos los requisitos perfectos para poder ser llevada a cabo. ¿Están conmigo?、Okay. Nosotros pasamos a hacer muchas veces esa ofrenda. Porque somos coherederos en Yeshua Jamasía. Y en las fiestas el Eterno nos inspecciona constantemente. En las fiestas el Eterno nos toca. El Eterno nos hace una terapia durante las fiestas. Y en la fiesta de Pesa s es una fiesta para limpiar nuestro corazón de orgullo, de vanidad. Del dominio propio del ego. Esa necesidad de que nos estén aplaudiendo o de que nos estén halagando. Esa necesidad del yo. Yo hago esto, yo hago lo otro. Porque yo hice esto, porque yo hago lo otro. Ese yo es una levadura. Amén. Amén. Creo que últimamente que me he parado aquí no han sido palabras de De sobar y, y eso. Pero me toca. Esa levadura no es fácil. No es fácil sacar esa levadura que está intrínsecamente en nuestra vida. Y la cual afecta nuestra relación con nuestro prójimo. Ese beso que le dio Judas Iscariote a Jesús, a Yeshua, cuando lo entregó, ¿ustedes creen que fue sincero o fue falso? Falso. ¿Y cuántos saludan falsamente a algún hermano aquí? ¿Cuántos podemos saludar a un hermano falsamente también? Dar un beso de Iscariote. ¿Mm? No digo Judas, por todo lo que implica. Del cual han venido las enseñanzas. Cuando leemos y o h a n a n que lo leyó Levi, que habla sobre el lavado de los pies. En y o h a n a n lo que hace es escribir a Judas el traidor, Judas el traidor y Judas el malo. ¿Mm? Judas judío. Y esta es la época donde el judío es más menospreciado a nivel mundial por el cristianismo. Porque dicen que los judíos mataron a Yeshua, a Jesús. ¿Y cuántos no lo hacemos diariamente con nuestro comportamiento? ¿Cuántos no lo hacemos diariamente? Diariamente con nuestro trato al prójimo, ¿cuánto nos damos ese beso de Iscariote cuando ni siquiera le dirigimos la palabra a un hermano? Pero nos llenamos la boca de alabanza y de adoración al Eterno. El Eterno dice: Estoy cansado de sus sacrificios. Estoy cansado de todos sus holocaustos. Porque de boca me adoran, pero de corazón no lo hacen. ¿Cuántos tratan de celebrar una Pascua cristianamente y están emborrachándose? ¿Están en libertinaje? Están perdidos totalmente en fiestas paganas. Hemos llegado al caso donde hasta en la iglesia católica se meten para amedrentar a un obispo. Porque la política se ha metido hasta dentro de la iglesia. Bueno, siempre ha estado, ¿no? Pero ahorita dentro de los servicios eclesiásticos, vamos a decirlo así. Ya no hay temor por el eterno. ¿Cuántos en el judaísmo tampoco hay temor por el eterno? ¿Mm? ¿Por qué? Porque venimos contaminados del mismo cristianismo. Y creemos tener la verdad y la autoridad, y podemos pisotear a quien nos pueda revelar algo de palabra. O algo de Torah. Entonces, en los tiempos de Yeshua, había una gran discusión sobre cuándo celebrar pesa. Porque dice que el cordero debía ser sacrificado el 14. Y poderlo cocinar completamente el 14. Los saduceos decían que tenía que ser el 14. O sea, de trece para catorce Pero los fariseos decían que era de catorce para quince Y el q u i n c e e l e b r a pesa entre catorce y quince Para que el primer día de panes sin levadura o de los panes ácimos, como se le conoce en el a r g o cristiano, pudiese comenzar el día quince Ahora, cuando yo les digo de día, muchos pensarán medianoche. En la mañana. Entonces, ese es el gran detalle. Porque yo le estoy hablando de un problema, de una situación en los tiempos de Yeshua, donde eso no ocurría. Allá todos sabían que el día comenzaba a las 6 de la tarde. 6, 6, 4, 6, 45. Depende de la estación del año. Pero nosotros, tratando de estudiar y escudriñar las escrituras, Tenemos un metido que el día comienza en la, en la mañana o a medianoche. Y ahí es que empieza el conflicto para nosotros poder entender lo que pasaba en los tiempos de Yeshua. Ahora en Yeshua se cumplen todas las palabras. Él dice que Él vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y que Él era el fin, el propósito de la ley. y e s correcto? Ahora, esta semana tuvimos un pequeño estudio en la, en la casa sobre sobrepesa, cuándo, el por qué, para que cuadren las fechas, ¿Mm? y me tuve que abocar a profundizar y estudiar ese tema, y he estado toda. La semana estudiando este tema, porque si nosotros leemos, Yeshua celebró un día antes d esa. Ahora él rompió la ley por celebrarlo un día antes. Pregunto, ¿por qué no? Ajá, pero le está celebrando un día antes. Porque él era el cordero. era el cordero de Pesa. Y él tenía que morir para que el día final del 14, entre el 14 y el 15, pudiese ser él el cordero de Pesa. Porque él lo celebró un día antes. Para no tocar el sabán. p o q u e era el día en el cual estaba santificado y e l mismo. Ok. Ok. Si él no c e le b r ó p e s a el quincena porque era el al cordero, es correcto. Amén. Estamos ahí, estamos ahí. Vean n g conmigo, porque cada vez nos vamos a ir profundizando. Y si se me pierde en el camino, voy a tener que retroceder y recogerlo otra vez y volverlo a donde estamos todos. En los tiempos de Yeshua. Habían dos discusiones muy fuertes: una por parte de los fariseos y una por parte de los saduceos. Los saduceos decían que tenía que ser entre trece y catorce porque el cordero se debería preparar durante todo ese día. Pero los fariseos decían que se tenía que comer el q u i n 15. Pero en la Torah, si nos vamos a v a l l i k r a 23, los que tienen su Torah quieren empezar, o los que ya se la han fusilado, como dicen en el Argot durante esta semana, que yo creo que todos hemos estado leyendo eso, ¿verdad? Yo nada más vengo a hacer un repaso, porque yo creo que t o d a s esta semana hemos estado leyendo eso. Leo Le v e como cara de susto. Sí, sí, sí, hemos estado leyendo eso. Nos dice que el 14 de Abid. Al atardecer del c a t o r Cuando e c dice el atardecer del c a t o r c es. e ¿Cuándo? Ah El q u i n c en e el día gregoriano. Durante la tarde, al final de la tarde. Pero un cordero no se prepara en una hora, o dos horas, o tres horas. El cordero lleva su tiempo p r e p a r a n o Para poderse preparar, incluso hasta un día antes, para poder ser quemado completamente o、eh, asado completamente, vamos a decirlo así. Porque decía que tenía que ser completamente, no podía quedar nada crudo. ¿Están conmigo? Entonces, lo que decían los saduceos era para que pudiese comerse, tenía que empezarse prácticamente un día antes. Y la discusión de los fariseos era que se tenía que celebrar el edad 15, porque ellos lo habían establecido así, los Koanín lo habían establecido así. Y había esa gran discusión. En los tiempos de Yeshua era permitido celebrarlo los dos días. Y por esto vemos que Yeshua no quebrantó la ley. De hecho, en el judaísmo se puede celebrar un día antes si tú tienes que hacer un largo viaje. Está permitido hacerlo. Puedes celebrarlo un día antes. Entonces, Yeshua lo celebra un día antes. Para los que tienen. Su Torah en y o h a n a n Juan, capítulo 18. Aquí vemos cuando ya arrestan a Yeshua y se lo llevan. 18, 28. Dice: Enseguida condujeron a Yeshua desde donde Caifá. ¿Quién s era Caifá? s El sumo sacerdote, al pretorio, el lugar donde estaba Pilato, el romano. Y si era el pretorio, que era el lugar donde ellos discutían y tenían las grandes discusiones, los romanos, era un sitio de going, es correcto. Era un sitio que no era apto para los judíos. Enseguida condujeron a Yeshua desde donde caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Comer la Pascua. Pero ya Yeshua la había celebrado. Y ellos no se querían contaminar. Para poder celebrar Pesach. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, vemos que en el tiempo de Yeshua, en el segundo templo, había una gran discusión sobre cuándo celebrar Pesach. Y se dijo que podía ser esas dos fechas. Así que Yeshua no rompió la ley. Él la cumplió. Y en Él se cumplió el día 15. Porque Él es el Cordero Santo. Amén. Entonces, aquí vemos dos puntos de vista para aclarar sobre cuándo. Celebró Yeshua el ceder de Pesa. Ahora, ¿de qué forma lo celebró? ¿Cómo lo celebró? ¿Qué orden hizo? Lamentablemente no tenemos registro histórico. O s í lo hay, pero está oculto en algún sitio del Vaticano. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, si en el Talmud, para estudiar lo que pasaba en el tiempo de Yeshua, se dice que se celebraban estos dos días, porque había una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, eso también está bastante oculto y hay que estudiar, hay que escudriñarlo, hay que meterse allí, pero está allí. ¿Por qué? Porque es judaísmo. Y Yeshua fue un gran judío. Amén. Amén. Reconocido por los rabinos. ¿Que no sabía que es un Mashiach? Ok. Esa es su visión. Esa es su interpretación. Pero de q u e ha sido el judío más conocido de todo el mundo, ellos saben que ha sido el judío más conocido del mundo. Escuchaba por ahí una anécdota de, de que Fidel Castro decidió celebrar Navidad en Cuba. Y entonces lo entrevistan y le dicen, y el comandante, y h y q u é va a celebrar Navidad ahora, ay, q u é le dicen. Entonces dice, bueno. Yo le pregunté a los católicos si ellos estaban de acuerdo en que se celebrara Navidad. Y obviamente, ellos dijeron que sí. Y bueno, tuve todos los católicos de mi lado. Después le pregunté a los evangélicos, a los cristianos evangélicos, si estaban de acuerdo en que se celebrase Navidad. Entonces, los cristianos evangélicos dijeron: Bueno, sí, claro, estamos de acuerdo en que se celebre Navidad. Y como hay unas pequeñas comunidades, pero las hay, en Cuba, le preguntó al, al rabino para los judíos que si él estaba de acuerdo con que se celebrase Navidad. ¿Y sabe lo que dijo el rabino? Dijo: Bueno, sí, estoy de acuerdo. Total, están celebrando el nacimiento de los judíos. Al fin y al cabo, están celebrando el nacimiento de un judío. Ahora, cuando les digo esta anécdota, es porque hay dos vertientes que están intrínsecamente u n i d o s y que siempre han estado u n i d o s q u el es e catolicismo y es el cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque celebran las mismas fiestas. Pagana, sí, pero la celebran igual. Entonces, vemos que hay una gran diferencia dentro del mundo judío con los fariseos y los saduceos con respecto a cómo celebrar pesa, en qué horario, en qué fecha celebrar pesa. Pero también vemos en nuestra cultura. Y en nuestros tiempos de dos visiones para celebrar persa. Y cuando vienen las fiestas del Eterno, resulta que lo que supuestamente son antagónicos, que es el catolicismo y el protestantismo, se unen. ¿Por qué? Porque celebran la s misma s fiesta. s Y la otra visión es el judaísmo. ¿Están conmigo?、Sí. Ok. Ahora, en el famoso Concilio de Constantino, prácticamente se decidió qué rumbo tomaría. La nueva religión para dominar al mundo, que es el cristianismo, que en su momento primero fue ecuménico, porque incluso habían hasta rabinos allí para poder interpretar todos los escritos hebreos, obligados a espada, pero estaban allí, estaban allí. Porque Constantino tenía un odio irracional hacia los judíos. Y ellos fueron los que prácticamente tradujeron todos estos libros. Y a veces podemos entender por qué libros hablan: es que los judíos, y es que Judas e l traidor, y Judas e l traidor. Judas, y el Judas es un n o m b r e hermoso. Pero díganme qué cristiano nombra a su hijo Judas. Ah, díganme. Y yo, por lo menos, lo pienso: Judas era el mejor amigo de Yeshua. Yo lo pienso. Porque era el más cercano. Era el que mojaba el pan a su lado. Era el que le confiaba todas las finanzas. ¿Mmm? O usted le confía las finanzas a un enemigo. O a alguien que usted lo vea con sospecha. ¿Ah? Porque si usted tiene un amigo que es medio sospechoso, yo creo que lo que usted menos haría es darle su finanza. ¿O es correcto? ¿Estoy equivocado? ¿Ah? Si no alguien de confianza, alguien en el cual usted pueda depositar su confianza. Solamente lo haría en un buen amigo. ¿Es correcto? ¿Ah? ¿Están conmigo? Sí. Pero entonces, Constantino dice, haremos una sola religión. Ahora, ¿los judíos celebran el sábado? Pues no, hay que hacer algo en contra de eso. Y está escrito en los libros, en el códice romano, que era obligatorio, dicho por ellos, que la celebración sería el domingo. Porque el Shabbat es algo feo, que solamente lo hacen los ufuchi fuchi, los judíos. Y en ese ambiente, y bajo ese, esa e e s cobertura, fue interpretada el b r i h a d a s h a h ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esteban, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Bueno, ¿por qué ustedes creen que el cristiano evangélico, aún leyendo la Torah, diciendo que es parte de Israel, hay tanto antisemitismo dentro de la iglesia cristiana? Porque eso está sembrado desde antes, desde mucho antes. Cuando en la tarde. Hablamos de ese tema a profundidad. Ahorita, nada más quiero dar la enseñanza y en la tarde, como en el Argo dice, nos caemos apuñaladas allá en el rincón de los caballeros. Es que este tema hace que la gente, no, pero es que yo sé algo, yo tengo algo allí, todos tenemos algo. Este tema ha sido un tema de gran discusión. Durante tanto tiempo, pero no viene de aquí. Este tema viene de los fariseos, s a d u c e o s Que es lo que yo empecé a decirles en un principio. Que se transmitió después a nuestro mundo occidental. Entonces, hay un gran problema. Porque resulta Que una separación completamente entre el amor a Israel y crear un odio hacia Israel, hacia los judíos, y de los judíos un odio hacia Yeshua. Y hay una gran separación en cuanto a eso. ¿Cómo un hombre como Jesús pudo dividir al pueblo de Israel de toda la humanidad? Incluso partió el tiempo, ¿no? Pues se dice antes y después de, ¿no? ¿Cómo ese Jesús? Cristiano dividió eso, pero el Masías Yeshua los une. El Jesús Cristiano divide, pero el Yeshua, Masías verdadero, los une. Entonces Cuando vemos la implicación que tiene la interpretación de la t o r á no podemos imponerla. Nuestros rabinos, nuestros sabios tienen la autoridad para interpretar la t o r á mas no son dueños de toda la verdad. Muchos líderes religiosos, cristianos voy a decirlo, tienen la autoridad para interpretar las escrituras, mas no tienen toda la verdad. Porque la única verdad es el eterno y es la t o r á que está escrita por el eterno. Esa es la única verdad. Entonces resulta que el que diga. Que t i e n e la interpretación de la Torah y toda la verdad se crea lo que se llama doctrina. Se crea la doctrina. Es que nosotros interpretamos esto y nosotros pensamos que toda la verdad es esto y por eso hacemos esto. Eso es una doctrina. Entonces, dentro del mismo judaísmo, hay doctrinas de parte de los fariseos y hay doctrinas de parte de los saduceos o caraítas, que se le llama también. Que se le llaman las halahots. Tienen sus propias normas. Y de hecho, ya los fariseos, el judaísmo tradicional, ha tenido muchas vertientes. r e s los Nazman? Los ultra ortodoxos, los conservadores. ¿Mm? No, pero ¿cómo va a ser así? Bueno, hay mujeres que son rabinos, hay mujeres que les gusta usar kippah y usar talí. ¿O ustedes creen que solamente el cristianismo ha tenido sus desventuras? ¿Mm? ¿Por qué? Porque entonces los que interpretan la Torah y dicen tener la verdad hacen de eso una doctrina y se pierden en el camino. Aún incluso hay iglesias cristianas, evangélicas, nuestros hermanos. Que aún creen que Yeshua murió un viernes. Y no se ría porque usted lo c r e y ó en un momento. ¿Mm? Y entonces resulta que Yeshua dice: Jesús dice: Tres días y tres noches, y al tercer día resucitará. Viernes. Sábado, domingo, no se cumple en tres días. Porque sería la noche del viernes, la noche del sábado y tendría que ser la noche del. Y se, él tendría que resucitar el. Exacto, no, no cuadra. No, no cuadra. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en el horario gregoriano, ya estamos, estamos listos. Estamos listos. Nosotros tenemos un calendario que nos dio el Eterno lunar y comienza a las seis de la tarde. Dice la t o r á para los que han leído la fiesta, solo para los que la han leído. Para los que no lo la han leído, léanla. Bueno, me voy a poner a leer todo eso ahorita. Nos dice que el cordero que tenía que ser para pesa tenía que tener cuántos días antes? Cuatro. Cuatro días antes para estarlo inspeccionando, revisando, que estuviera perfecto y tenía que estar amarrado a dónde? A los que han estudiado. A la pata de la cama. ¿Ah? Tenía que estar ahí amarrado al lado de la cama. ¿Por qué? Para qué? Oye, bueno, ustedes se imaginan eso allá adentro, ¿no? Bueno, imagínate cuántas alajobabras han habido. Oye, le hicieron un cuartico al lado para que no durmiera con ellos esos días. El olor del de corderito d de es fuerte, ¿no? Pero no me voy por ahí. Ahora, estaba amarrado ahí para que no, como dicen, por ahí no le pasaran gato por liebre, estuviera ahí inspeccionando ahí todo el tiempo. Bueno, Yeshua, cuando llega a Jerusalén, dice que todos esos días, ¿dónde estuvo? ¿En dónde estuvo? Exacto, Él estuvo en el templo, ahí, prácticamente, a la pata de la cama de todos los Kohanim. Y, y dice que todos los días le preguntaban y Él enseñaba, o sea, lo estaban inspeccionando, lo estaban viendo. Y siempre dice la Torah que lo encontraron sin mancha ni pecado. O sea que sí era un cordero adecuado para peso. Amén. En Yeshua se cumple toda la escritura. Él es el propósito de la Torah. No dice la Torah. Para los que han leído la fiesta, yo creo que ahora todo el mundo, cuando sale de aquí, se va a poner a leer la fiesta, a repasarla. ¿eh? Los que no la han leído, los que la leyeron ahorita están compartiendo la enseñanza conmigo, ¿no? Sí, amén. Dice que tenía que ser sacrificado al atardecer del 14 de a b i l Prácticamente cuando va a comenzar. La fiesta, ¿es correcto? Y Yeshua fue llevado un día antes, cuando celebró el Ceder, en la noche lo agarraron. ¿Mm? Y hay algo espiritual, profético. Ustedes me dirán, ¿qué será eso? Cuando el arresto de Yeshua, sí, hubo algo espiritual. ¿A qué hora fueron los que lo fueron a buscar? La madrugada. Se dice que e medianoche, madrugada más o menos. Pero se dice que es a medianoche. Y dice que usaron la hora donde las tinieblas se mueven, ¿no? No describe la, la palabra. ¿Y a qué hora comienza el día en el día gregoriano? o el día gregoriano? A Medianoche, ¿a qué hora dice que se transforman los lobos y los vampiros? a menos, ahora, ¿no? Los que nos llevó, los que nos llevó a la luz en su momento, nos estamos dando cuenta que no era, simplemente fue algo. De lo cual nosotros tenemos que ir limpiando, limpiando, limpiando. Y no es fácil, no es nada fácil. Hay muchos que están en las raíces hebreas de hace tantos años y aún les cuesta celebrar un Shabbat o pesa. No crea que porque usted ya conoce el Shabbat o porque usted ya está. Celebrando pesa y ya está listo. No, ahora es que empieza un largo camino. De hecho, el pueblo de Israel, por ser tan desobediente, pasaron cuánto? 40 años enseñando a la próxima generación. No ellos. Porque hubo i e r n muchas cosas que dice la Torah que solo se podía hacer cuando estuvieran en la tierra prometida. prometida. Y esa generación no vio la tierra prometida. Pero sí tuvieron una gran responsabilidad de enseñar a los que iban a conquistar la tierra prometida. Ahora usted se preguntará, literalmente, entonces yo tengo que enseñar a mis hijos. Claro. Entonces eso quiere decir que yo no voy a entrar a la tierra prometida. No. La tierra prometida es la t o r á Y hay que ser fuerte y aguerrido para conquistar la tierra prometida. O sea, para poder cumplir la Torah. Entonces Yeshua es muerto en el madero, un 14 de abril, en la tarde. Dice que él expiró a la hora novena, que es más o menos Tres de la tarde, exactamente. Y de hecho, si nos vamos a cuando dicen la fiesta, dice al final de la tarde, o sea, las últimas tres horas, o sea, sería de las tres hasta las seis, correcto. En Yeshua se cumple ese sacrificio. Y pasó la noche de él miércoles, la noche de él, y la noche de él. Exacto, y pasó el día del, é el día el día del í a d é jueves, el día del viernes y el día del é sábado. Vuelvo a decir: pues no lo vamos a contar día y noche, vamos a contarlos noche y día. La noche del, é la noche del, é la noche del, é ya nos enredamos, ¿verdad? La noche del miércoles, horario gregoriano. La noche del jueves y la noche del, del viernes. ¿Ok? El día del jueves, el día del viernes y todo el día del, porque él resucitó después que culminara el Shabbat a las seis de la tarde. Ahora que los que fueron al sepulcro fueron muy de madrugada, ya no estaba allí. O sea, ya había, él dice, ya había resucitado. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Vieron cómo se complica cuando lo ponemos con horario gregoriano y con horario lunar? Por eso es que hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que darle. Entonces, si para nosotros, los judíos que estudiamos constantemente en la Torah, vemos que hay una enseñanza de los fariseos y una enseñanza de los saduceos, m a s sin embargo tratamos de llevar una misma línea, que es la más fuerte que es la de los fariseos, ¿Mm? y que es la, la, la enseñanza de nuestra tradición. Imagínense para el que está entrando dentro del judaísmo que aún tiene que luchar con cosas cristianas que están en su vida. No por eso vamos a despreciar. Dice el Talmud que es malo que tú tires piedras al agua que te da de beber. No vinimos a juzgar. O a criticar a nuestros hermanos cristianos, para nada. Más bien debemos darle gloria al Eterno que nos ha revelado su palabra y podemos cumplir su m i s i ó n Porque es como la enseñanza de los 70 que Yeshua los encomendó, le dijo: No se vayan por tierra de, de gentiles, de samaritanos, vayan y lleven el mensaje. A las tribus perdidas de la casa de Israel, y en su nombre echaron fuera d e m o n i o hicieron sanidades, es correcto, están conmigo, ¿sí? Y cuando ellos llegaron a Yeshua, les, les comentaba: Oye, mira que en tu nombre hubo sanidades, y hubo milagro, y echamos fuera d e m o n i o y que fue lo que le dijo a Yeshua. No se alegren de eso, más bien alegren de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque Él es el verdadero p e s a r que nos enseña que el amor al prójimo es primero. Y nos l o enseña cuando Él lava los pies de todos sus t a n m i é n ¿Mm? Y salió Kefas, porque Kefas era Kefas. O sea, Pedro era Pedro. ¿Cómo tú me vas a lavar a mí? Empieza n los tradicionales, los m o i s e s e s ¿Cómo tú me vas a lavar a mí? ¿Mm? Tú no me vas a lavar a mí. Y Yeshua le dijo: Bueno, entonces no tendrás conmigo para tener. No, entonces l á v a m e las manos todo completo. Y ¿Ah? Yeshua le vuelve a enseñar: No puedo lavar al que ya está limpio. Porque Él nos hace limpios. Yeshua nos hace limpios. Entonces, que l e Que, que el Eterno permitió que Yeshua, en el momento h i s tórico que él estaba viviendo, pasó todo lo que pasó, porque eso fue una hecatombe espiritual. Los grandes sabios de toda la tierra, los más grandes sabios de la t o r á vivieron en el tiempo de Yeshua. Y habían grandes discusiones de cómo hacer una cosa. Cómo cumplir una misma y cómo cumplir otra. De hecho, las discusiones eran tan grandes y tan fuertes que todos tenían la razón. Imagínense la profundidad espiritual que estaba esa gente: de que cada uno, cada grupo, tenía la interpretación de la t o r á y tenían parte de razón de la interpretación de la t o r á Pero vino uno a dar luz, la luz verdadera. Yeshua HaMashiach les daba la enseñanza verdadera de la Torah. Y les decía: ¿Por qué ponen tantas cargas y tantas trabas? Si lo más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al Eterno con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Entonces en el cristianismo se queda en que bueno, que Yeshua era solo amor y él enseñaba que había manos u n o a los otros. No, eso ya estaba allí, simplemente que él lo interpretó y lo dio a conocer de una forma más sencilla, sin tantas trabas, para poder amar al eterno y amar a nuestro prójimo. Él lo hizo de una forma sencilla, donde le hablaba a una persona que era inletrada como a una persona que era erudita de mucho conocimiento. Y los dos tenían la misma enseñanza con ciertas profundidades para cada uno. Así es la interpretación de nuestro rabbi Yeshua Hamashiach. Amén. Esa enseñanza que profundiza a Yeshua. Nos dice que es Mashiach, porque tiene la autoridad suprema para interpretar la Torah. Y por eso es que nosotros debemos aprender, escudriñar sus enseñanzas. Porque muchas veces nos quedamos solamente en la Torah. Porque queremos ser Moiséses y estudiar t o r a Torah, Torah, Torah, Torah, Torah. Bien lo decía el rabino la semana pasada. Lo espiritual no se debe perder. Lo espiritual tiene que estar intrínseco en nuestras vidas. Lo espiritual nos debe mover. Y no podemos separar, no podemos decir, no, es que yo soy estudioso de la Torah. Y otro dirá, no, es que yo soy espiritual. Yo soy de los, deja lo que se mueva. ¿Mmm? O ese, ese léxico ya no, no, ya no somos d ese e léxico porque ahora somos judíos y leemos Torah. Ese deja lo que se mueva, ya no va conmigo. ¿Mm? ¿Aló? Y eso pasa mucho en los caballeros. Nos acartonamos, nos ponemos rígidos. Somos normales en la, calle, en la casa con nuestra familia. Ah, sí. No no sé qué, y decimos una cosa y decimos otra. Y cuando vamos subiendo la escalera de l ascensor, nos vamos poniendo así. Y cuando entramos por la sinagoga, somos así: Shalom, Shalom, Shalom. Vamos a decir las bendiciones, las oraciones, y todos tiesos. Dice la Torah como juncos, como juncos. Dice: Ya no los quiero ver como juncos. Cuando habla sobre el ayuno. De Yom Kippur, debemos ser genuinos. Debemos ser genuinos. Debemos ser genuinos y amar a nuestro pójimo r por quien es, no juzgarlo. Porque si Yeshua hubiese juzgado, bueno, mire, no hubiese quedado nadie, pero nadie hubiese quedado. ¿Mmm? Él tenía la habilidad de poder hablar con amor, pero también con justicia soberana. Donde decía que si la Torah dice que la fornicación es como para pelear, yo te digo que aún mirando, tan solo mirando, ya está siendo condenado. o Wow Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad para hablar en la Torah de una forma espiritual. Y él dijo que todos me tienen que adorar en espíritu y en verdad. Al eterno hay que adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y con la Torah. Eso va unido. La fiesta de pesas del año pasado me sirvió para el año pasado. La oración, bien decía el rabino la semana pasada, que yo hice ayer me sirvió para ayer. La oración que yo hice el jueves de la semana antepasada me sirvió para el jueves de la semana antepasada. Yo no puedo pensar que la oración que yo hice el jueves de la semana antepasada me va a servir hoy. Todos los días debemos orar espiritualmente, acercarnos al Eterno, porque cada día trae su propio afán. La palabra del Eterno es una palabra que nos habla sobre los tiempos de Yeshua, pero que se cumplen hoy también. Y nosotros debemos tener una posición, una identidad de dónde estamos parados. Porque si, para los primeros judíos que creyeron que Yeshua era el Mashiach y empezaron a entender que, aún estando el templo en pie, él era el sacrificio perfecto y ya los sacrificios no tenían validez porque el sumo sacerdote no había sido ordenado según Elohim. Porque ya venía la destrucción de ese templo. ¿Cuán difícil fue para los primeros judíos entender este mensaje? Mas sin embargo, vino la Rua j a c o de Seleteno d r en la fiesta de. La fiesta de. Y después de la cuenta del Homer. ¿Ah? Para que le fuera revelada toda la palabra. O sea, estamos hablando de cuántos días después que se fue Yeshua? Después de 10 días de que se fue Yeshua. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él estuvo. ¿Cuántos días con su t a m b i é n a n t e s de subir? 40 días. ¿Y cuánto es la cuenta del hombre? O sea, que estuvieron esperando. 10 días. 10 días que son 10 naciones. 10 n a i e s Naciones, diez hombres de todas las naciones irían tras uno para tomar su zitzit. Para hablarles cabalísticamente. Para que vinieran a la s rúa s a c o d e s el Consolador, el Espíritu Santo, como muchos lo conocen. ¿Para qué? Para que l e fuera revelada t o d a Toda la verdad y todos los que hoy estamos aquí es porque de una forma u otra el Eterno les ha revelado entrar dentro de las raíces hebreas, dentro, entrar dentro del judaísmo verdadero. Amén. Un judaísmo en Yeshua jamás, por más que queramos, yo quiero que entiendan esto. Pues estos son años de enseñanza, son años de, de caminar en la Torah, de interpretación, y donde el Eterno nos ha ido revelando poco a poco, y no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. En los últimos 30 años, en los últimos 25 años, ha habido una revelación de la Torah para los que han tenido un llamado al judaísmo. Pero nosotros no podemos pretender ser como nuestros hermanos mayores y ellos no nos van a aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y creemos en Yeshua h a m a s h i a c Y nuestro judaísmo debe avanzar en base a eso. A Yeshua h a m a s h i a c Porque cuántos de los que han negado a Yeshua hoy están arrepentidos y perdidos. Preguntándose, oye, yo me acuerdo cuando celebraba pesas con mis hermanos cristianos, aún le dicen cristianos. ¿Ah? Algunos h a se han ido a lo ortodoxo, a nuestros hermanos mayores, totalmente. Otros han ido, han podido ir a Israel. Qué bendición ir a Israel, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir a Israel? Oye, vi pocas manos levantadas. Hermano, ¿cuántos quieren ir a Israel? Amén. Y si para ir a Israel tienes que negar a Yeshua, ¿cuántos irían? Pues muchos lo han hecho. ¿Hasta dónde la enseñanza que te da el Eterno la vendes con un beso? o o ¿Hasta dónde la enseñanza que ha sido a través de Yeshua j a m a s h i a c h la pierdes en el camino por seguir tu propia senda? Yeshua es el verdadero significado de Pesa. En Jesucristo ha sido dividido el mundo, pero tenía que haber una luz. A través de justamente ese Jesucristo. Y yo le doy gracias al Eterno porque a través de Jesucristo la mayoría está aquí hoy. Pero es en Yeshua Hamashiach donde todos seremos uno solo. Jesucristo siempre estado. En estos dos mil y tantos años Jesucristo siempre ha estado y no se ha cumplido la Torah, donde dice que en Mashiach serían unidas las dos varas. Pero no dice la vara de Judá, los judíos, y la vara de los cristianos. No, la palabra nos dice que es la vara de Judá y la vara de Israel o la de Efraín. y Y para entender quién es Israel o quién es Efraín, debo empezar a entender un lenguaje. Debo empezar a entender que yo no soy cristiano, que yo soy parte de Israel. Y entendemos entonces que está viniendo el tiempo de la redención, donde todos vamos a unirnos, es a través de Yeshua Hamashiach. Y solo en Yeshua j a m a s h i a se va a cumplir lo que dicen los profetas, no a través de Jesucristo. Jesucristo fue un canal usado por el cristianismo, por esa interpretación en su momento. El cristianismo. Pero es a través de Yeshua h a m a s h i a en la cual nosotros vamos a poder ser unidos totalmente. Amén, Amén. Baruch Hashem. Amén. Ya para culminar. con Los caballeros de esta tarde le vamos a dar a tu al tema porque se me están quedando muchas cosas aquí y e a clase va a estar buena hoy. Si no, se puede dar a todo. Si la revesa lo permite. A ver, la revesa tiene una clase muy buena para las mujeres. El. La para allá que leímos, ya para terminar. Yo creo que solamente les quise dar un aperitivo condensado de lo que es Yeshua y nuestro p e s a r ¿Qué significado, el trasfondo histórico, el trasfondo espiritual y qué implica n nuestras vidas? Pero es el deber de cada uno. Estudiar en su casa de lo que se ha dado aquí, de escudriñar. La única forma, y ya lo he enseñado varias veces aquí, de tener la autoridad para enseñar es porque has estudiado. Y es una obligación para todo judío enseñar después de haber aprendido. Porque es un pecado, vamos a decirlo así, el que haya aprendido algo de la Torah y no lo enseñe. Hay que enseñarlo a nuestro prójimo. Ese, ese es el mensaje verdadero. La para s h a á que leímos hoy en en Éxodo 33. Para mí es una para s h a á muy especial. Y con esto, estos últimos 10, 15 minutos voy a concluir la enseñanza. Es una para s h a muy, pero muy especial. Porque en la cuenta del Homer se habla desde la salida de m i s r a i m hasta cuando Israel recibe la, la Torah. Y se dice que son 50 escalones para trascender espiritualmente. O sea, día a día esperar con anhelo la t o r á Amén. Los creyentes en Mashías, Yeshua, son 50 días donde iba a venir la Rúa, la Rúa para nosotros poder interpretar qué cosa? La t o r á Wow, tremendo. ¿Por qué? Porque si la t o r á fue dada después de la cuenta del Homer. La t o r á la voluntad del Eterno, la parte escrita, la parte física, la parte de la ley, para los creyentes en Yeshua Hamasía, también es una cuenta importante del Homer, porque es la avenida de la Rua j a c o de s la cual nos da lo espiritual para poder interpretar la ley y la t o r á Y por eso es que para nosotros es doblemente importante. Porque lo que nos revelaba Yeshua h a m a s h i en sus enseñanzas ha sido p u e s t a en nuestra mente y en nuestro corazón, como dicen los profetas, a través de las rúas del Eterno. ¿Y sobre cuándo empezar la cuenta del h o m y sobre cuándo empezar la cuenta del Homer? Bueno, esas son dos interpretaciones de mucho estudio. Porque unos dicen que es el Shabbat de la fiesta y otros dicen que es del Shabbat semanal. Pero eso es un tema para otro momento. Cuando estuvieron elevados espiritualmente hasta tal punto en que iban a recibir la Torah, el Eterno estando con m o s h e dándole las instrucciones, dándole la Torah, le dijo: Baja, porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto está haciendo un becerro de oro. Cayó en idolatría. Y muchos se preguntarán: ¿cómo es posible que cuando estaban en la cúspide de recibir la t o r á después de esa cuenta de Homer, después de trascender espiritualmente, hayan caído en idolatría, viendo la gloria, porque el monte estaba ahí, viendo la gloria del Eterno, pudieron caer de esa manera? Dicen, nuestros, dicen algunos de nuestros sabios que la culpa fue de los. ¿De quién fue la culpa? De los egipcios. ¿Sí? Yo no l o creo así. Personalmente, yo no l o creo así. ¿Y saben por qué? Porque cuando Moshe bajó y vio a mini Sodoma y mini Gomorra, ahí prácticamente, ¿sí? y vio lo que estaba pasando. Hizo pulverizar el becerro de oro. Bueno, ahí nadie tuvo la culpa. Ahí todo el mundo hizo la de Adán. El pueblo dijo: No, es que el líder que nos pusiste, o sea, le e c h a b a n la culpa a Aarón. Y Aarón dijo: No, es que el pueblo que tú me diste, me obligaron. Pero ahí dice que Aarón esculpió: Papa, papa, pa, cha, cha. Dicen u e s t r o s a y o también que le echó el, el oro y salió el becerro. o m ¿Mm? m Ahí dice que esculpió, le dio forma. Dice que、no. lo pulverizó y los puso en agua y les hizo tomarse eso. ¿Es correcto? ¿Están conmigo? Los hizo tomarse eso. Y después dice que agarró a la t i v o de Levi que se si, ciñeran con una espada. No, no, hace un revólver, una espada, ¿no? En esa época no había revólver. Y dice que tenían que acercarse a sus hermanos, no dijo egipcios, dijo hermanos de sus tribus. Y ese día cayeron, ¿cuántos? o o m c t r 3.000. ¡Guau! ¡Wow! Y eso pasó justamente, prácticamente. s a v o t cuando tenía que ser entregada la t o r á que Moshe partió las tablas. Ahora hay una cuestión de restitución para que la presencia del Eterno esté en nuestras vidas, que es con respecto a esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo es que después de haber cometido ese pecado, el Eterno le dijo: Mi ángel estará. Por Delante de ti, pero mi presencia ya no estará contigo. Y hubo un gran luto en el pueblo de Israel. De hecho, en la tienda del tabernáculo pasó a ser tienda de reunión, y la que estaba en medio del campamento fue sacada fuera del campamento, porque la presencia del Eterno ya no estaba en medio de su pueblo. A causa de ese pecado, entonces, cuando nos podemos sentir espiritualmente muy elevados, el eterno muchas veces nos hace caer muy bajo. Porque cuando nos elevamos espiritualmente, no nos aferramos muchas veces a la Torah como debe ser y caemos estrepitosamente. Que tenga su salvación, que la, la guarde, no que se van a g l o r i a Y debemos trabajar constantemente en la santidad, porque la santidad no es fácil. La santidad se vuelve prácticamente como un embudo pequeñito o como una malla: una malla que tiene huecos grandes, medianos, pequeños, pequeños, pequeños, pequeños. Porque cuando empiezas a caminar en la santidad del eterno, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que ya no puedes hacer. Y vas avanzando espiritualmente, y vas avanzando espiritualmente. Eso es lo que se conoce como la cuenta del Homer. Pero la cuenta del Homer no es solamente un día y otro día. Hay interpretaciones cabalísticas. Que la vida de un hombre, como tal, dentro de su sabiduría, son 50 años. O sea que cada año puedes también ser como un día de h o m e r Y cada año tú vas a celebrar la fiesta de una manera diferente. Y cada año tú vas a trascender en la Torah día a día. Y cada año tú vas a crecer en tu judaísmo día a día. Tú no puedes decir que porque tú viste s el Shabbat un sábado o porque tú fuiste a una fiesta y ya tú eres judío. No, tú tienes que caminar día a día, año a año. Y así es la cuenta del hombre. Todos estamos bajo la gracia. El Eterno no se olvida de su pueblo Israel en la p a r a s h a que leímos hoy. Porque el Eterno dice: Mi gracia está con ustedes, mi ángel está con ustedes. Pero m o s h e decía: ¿Para dónde podemos ir sin tu presencia? Porque tu presencia lo es todo. Todos estamos bajo la gracia en Yeshua Hamashiach. Estamos en su salvación, pero no todos estamos en su presencia. Ahí se acabaron los amén. Todos estamos bajo la gracia en Yeshua h a m a s h i a c Cuando digo la gracia, es porque el Eterno en su misericordia. Cuando tú te acercas, el Eterno te toca. ¿O no lo han sentido así? Cuando usted se pone a orar, el Eterno lo toca, porque es la gracia del Eterno. Nadie, nadie es apto, nadie es sano, nadie es totalmente santo para poder estar delante de la presencia del Eterno. Solamente con la gracia en Yeshua h a m a s h i a es que nosotros podemos estar en la presencia del Eterno. Solamente a través de Yeshua h a m a s h i a Pero la discusión aquí o el punto aquí no es que todos estemos bajo la gracia. Aquí estamos hablando d e s de la presencia del Eterno, o sea, algo más profundo. Una cosa es la gracia porque el Eterno te bendice y porque caminas dentro de la bendición. Y otra cosa es saber qué es lo que vas a hacer y para eso necesitas presencia. Es así como un examen: aquí donde están los muchachos, e s t á n las muchachas aquí. Un examen, ¿Ah? el famoso examen de reparación. ¿Quién conoce esos exámenes de reparación? n q u i é n han pasado por reparación? ¿Ah? Oye, aquí h a b í a n p u r o s b u e n o s estudiantes. Nadie pasó por reparación. ¿Ah? ¿Qué pasaba en reparación? ¿Ah? Esos días en que, que daba dolor de estómago, porque tratabas de toda la materia de un año en un solo examen. Ni siquiera en un solo día, porque lo que te dan era una hora y pico. En un solo examen la materia de un año completo. Y muchas veces pretendemos que toda nuestra cadena de errores queremos solucionarla con una oración. Y, prender, y pretender que la presencia del Eterno esté con nosotros para que nos dé una solución o para que nos dé un camino. En esos momentos, él usa su gracia para bendecirte. Pero para que tú entiendas su voluntad tienes que estar viviendo constantemente en su presencia. Hay una gran diferencia entre la gracia y la presencia del Eterno. Para nosotros poder estar en su presencia, primero teníamos que estar en la gracia. Para nosotros p o d e r estar en j e s h b a Jamasía, primero tuvimos que estar en Jesucristo. Para nosotros celebrar Pesas, tuvimos que haber celebrado primero Semana Santa. Bueno, para los que fueron a la iglesia y no se s enrumbaban e por ahí. ¿Ah? ¿eh? Todos tienen que tener un comienzo. Para tener la presencia, tienes que tener la gracia. La gracia ya ha sido dada a toda la humanidad. Y es hora que, a través de solamente Yeshua HaMashiach, entremos en su presencia para poder celebrar Pesach y todas las fiestas del Eterno. Amén. Maru Hashem. Una cosa es la gracia y otra muy diferente es la presencia. Dice que todos estaban de luto. Todos estaban de luto. Todos vestían silicio y se entristecían porque s o l o estaban bajo la gracia. O sea que el Eterno solamente los tenía como su pueblo. Pero、la presencia del Eterno no estaba con ellos, en medio de ellos. Y Moshe añoraba la presencia del Eterno porque sabía que sin su presencia no serían nada, solamente unos hijos bendecidos, un pueblo bendecido. Y el Quería, añoraba la presencia del Eterno, porque con la presencia del Eterno nada te puede dañar. Y muchas veces en nuestra vida, cuando nos hemos alejado, cuando hemos sucumbido a alguna debilidad, cuando hemos estado espiritualmente muy elevados, cuando hemos estado prácticamente en el Monte Sinai, Y de repente levantamos un becerro de oro en nuestras vidas, ya sea por un pecado, ya sea por lo que sea. La presencia del Eterno nos abandona. Y en esos tiempos de angustia solo vivimos por la gracia del Eterno. Y la presencia del Eterno se aleja de nuestras vidas. Y vivimos solo por la gracia. Pero están nosotros no quedando solamente en la gracia. Dice que Moshe le suplicó al Eterno, intercedió al Eterno para que le diera su gracia, pero también para que le diera su presencia si había hallado gracia delante de sus ojos. Y esa debe ser nuestra oración constante. Que si no tenemos la presencia del Eterno, debemos pedírsela, añorarla.、Amén. Debemos buscar la presencia del Eterno、Amén. para no solamente vivir bajo la gracia. La presencia del Eterno es su t o r á es su voluntad. Dice que tanto fue la intercesión que el Eterno le dijo: Mi presencia estará contigo. Mi presencia estará contigo. Y ese es el mensaje. A través de Jesucristo hemos tenido gracia. Pero solo en Yeshua h a m a s h i a podemos tener gracia. La presencia del Eterno en nuestras vidas.、Shabbat、shalom.